¿Cómo se preparan para este año? ¿Cuáles son los proyectos que tienen pensado llevar?、Eh, ¿Y si hasta el 16 se va a presentar algo o se va a esperar hasta luego de las elecciones? En el Consejo Deliberante se están presentando proyectos, se está trabajando, ya está convocada la Comisión de Desarrollo Económico, también de labor parlamentaria, porque el trabajo en el Consejo Deliberante continúa. Así que estamos trabajando normalmente con la particularidad de que estamos en, en la previa de la campaña electoral. ¿no? Bien, ¿Y Bien, n cómo es su sensación después de la, del lanzamiento del día de hoy? Muy positivo. La verdad que me siento muy contenta, estoy muy emocionada de poder recibir hoy en nuestro local,、eh, local par a Somos Unidad Popular y Social con una representación amplia y participativa. ¿no? Bien, estuvimos hablando con Mario que nos comentaba un poco del espacio este que han creado. Acá en pleno centro y su recorrido a través de los barrios, ¿cuáles son las siguientes actividades que tienen planeadas? Bueno, seguir recorriendo los barrios. Seguramente vamos a comenzar también con, con convocatorias para distintas mesas técnicas, porque las vecinas y los vecinos quieren participar y dar su opinión, las cuales estamos dispuestos a recibir y a tenerlas en cuenta para ampliar nuestra plataforma política. Y bueno, se van a ir sumando seguramente reuniones específicas con algunas entidades, este, con、eh, asociaciones, gremios, fundaciones, también como para bueno, completar y que pueda、eh, llegar nuestra propuesta a la mayor cantidad de, de Vecinas y vecinos posibles. Bien, bravo. ¿Y qué le diría al vecino o vecina que está escuchando a través de Encuentro o a través de EnTV、eh, que puede esperar de, de ustedes? ¿Qué son la, las soluciones? ¿Cuál cree usted que es la problemática más vigente el día de hoy en v i e t n a Que sabemos que son muchas a nivel estructural y a nivel social.、Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede esperar? Las problemáticas son las que nos dicen en cada recorrida que realizamos, en cada reunión, en cada conversación, charla que tenemos con cada uno y con cada uno de ellos. Que bueno, ya están a la vista y ya se han manifestado que tienen que ver con el problema de cloacas, con el problema de, de agua, con el, el tema de, de la electricidad, la seguridad, la educación y también、eh, todo lo que tiene que ver salud. Entendemos que、eh, son temáticas que、eh, son de competencia provincial, pero también entendemos. Que necesitamos un intendente que realmente represente a nuestros ciudadanos y ciudadanas y que se ponga al frente, que se haga cargo de esta situación y que se terminen las excusas, porque estamos representando a nuestras vecinas y vecinos que son a quienes tenemos que facilitar y mejorar la calidad de vida diaria.